Armamos este proyecto que busca abrir per, eh, preguntas y alguna respuesta acerca de la presencia de los niños en el Centro Clandestino de Detención. Buscamos visibilizar las voces de los sobrevivientes en general y las de aquellos niños antes, hoy adultos en particular, porque muchas de sus preguntas son la resonancia del estado genocida en el presente.